Primer libro de Crónicas, capítulo 3 Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Abnón, el primogénito, de Ainoab, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de j e s u r El cuarto, Adonías, hijo de h a g i t El quinto, c e f a t í a s de Abital, el sexto, y Tream de Egla su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años. Estos cuatro les nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Beth Suá, hija de Amiel, y otros nueve: Ibar, Elisama, Alifelet, Noga, Nefeg, j a f í a Elisama, Eliada y Elifelet, todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de Elios. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue j o s a f a t De quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joas, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de e s t e Jotam. Hijo de e s t e fue a c a t del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías, j o a n á n su primogénito, El segundo j o a s i m el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de j o a s i m Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedayas, s e n a z a r Jecamías, Osana y n e d a v í a s Los hijos de Pedayas, s o r o b a b e l y Simei. Y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y Azuba, Oel, b e r e q u í a s a s a d í a s y Judad-Esed, cinco por todos. Los hijos de Ananías, Pelatías y j e s a í a s su hijo, r e f a s í a s Su hijo, Armán. Su hijo, Abdías. Su hijo, Secanías. Hijo de Secanías fue s e m a y a s y los hijos de s e m a y a s Atus, Higal, Berías, Nearías y Safat seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de e l i o n e r a i fueron estos siete: Odavías, Eliasib, Pelaias, Acub, Juanab, Delayas y Anani